este sábado a las 8 de la tarde en el gran teatro la compañía de ópera leonor gago artist management en colaboración con el teatro de la ópera nacional de moldavia maría billesú traerán a elche esta ópera tosca una de las más destacadas Es que cuando está cantando María Calas es muy difícil, muy difícil cortarla, pues es una de las óperas más destacadas de Puccini, gracias a la belleza de su música y sobre todo a la dificultad de sus áreas. Bueno, Puccini siempre ha sido difícil a la hora de interpretarlas. Tosca es una historia de amor, intriga, con mucho drama, como todas las óperas, que se sitúa en la convulsa Roma de principios del siglo XIX. Se estrenó, precisamente, en 1900, con amenaza incluida de bomba en el teatro. Desde entonces, cualquier compañía que se precie de tener a los mejores sopranos, tenores o barítonos, la ha representado pues en los teatros de todo el mundo. Mañana por tanto viene a Elche y hoy entrevistamos a Asier, el barítono que interpreta a Escarpia, el personaje pues más perverso de la escena. Tosca podría fallar por una soprano o un tenor que no esté a la altura, pero si Escarpia no se interpreta como un vil y retorcido ser humano, Tosca dicen que no sería Toscar. Muy buenos días Asier. Muy, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, pues tu personaje eh, eres barítono, Aciar Sánchez. ¿De, de dónde eh, pues, de dónde naciste, Aciar? Eh, pues yo nací en Irún, Rituzcoa. Eh, lo que pasa que muy jovencito, pues mis padres por motivos de trabajo tuvieron que ir a Madrid. Y hice allí pues toda la toda la formación eh, instituto universidad escuela superior de canto escuela eh, superior de madrid y casualmente ahora por porque por motivo del destino me, me casé con una gallega vivo en la coruña y que y cómo has acabado en esta compañía porque qué vamos a ver mañana en el gran teatro bueno una, una ópera que como has dicho eh, es clave en, en el repertorio mundial, en el repertorio que se programa eh, por, el, por el por el autor, que tiene great hits, digamos, dentro de su repertorio, eh, Tosca, Turandot, Butterfly, o sea, tiene muchos títulos eh, obligados dentro del repertorio. Eh, vamos a ver una actividad puesta en escena de, de Aglaya Mudrea, una inspirada concertación del metro del maestro José Escandel y como has dicho pues pues un elenco que, que tiene que estar a la altura primeras voces con, con, con experiencia en el territorio nacional e internacional y nada y yo pues contento de, de poner mi granito de arena en esta en esta producción que, que sin duda es, es una gran oportunidad para, para ver para ver la ópera Tosca de Giacomo Puccini y así es cierto ¿cómo, ¿cómo tienes que preparar para interpretar a escarpia bueno lo has, lo has definido antes bastante bien que me estaba riendo cuando te, cuando te oía y eso porque realmente bueno me, tú lo has dicho o sea es un, es un rol que, que bueno dentro de sus, de sus ideas eh, sabe lo que quiere lo hace y, y, y pasa por encima de, de el que haga falta humanamente eh, eh, tiene no tiene piedad con, con las con las cosas que quiere con las cosas que se le, que se le antojan o sea época de poco de humanidad y poco de poco de, de, de, de compasión con él con el resto en referencia a lo que quiere vocalmente y actualmente como bueno Como tiene esas características per personales, pues actualmente tiene tiene mucho trabajo que ha sido un, un, un placer, como he dicho, pues eh, poder comentar y, y, y, y, y ajustar detalles con, con nuestra directora de pena Glaya Múgrea. Y vocalmente eh, pues bueno, aunque tardan en aparecer aproximadamente una media hora eh hay que decir que una vez que sale, el personaje mmm, prácticamente no para de cantar, hasta que, como todos sabemos en el, en, el, en el desarrollo de la ópera, pues muere a las manos de Tosca con, con, con un puñal, ¿no? Después de, pues bueno, no, no tenemos Hombre, que... Hombre, la... contado el final, has contado el final, es como si se contara el final de La Cenicienta, ¿no? No, bueno, pero está, pero es, esto se sabe ya, ¿no? Como cuando vas a ver una obra de, de, de, una obra de teatro... un vas a ver una, pues, una representación de, de, de una obra que se conoce, sabes lo que pasa. Y yo creo que a veces esto hace que lo disfrutemos más. Sí, porque gracias, gracias. Eh, sabemos detalles de la obra, sabemos que va que va, va a pasar, con lo cual podemos centrarnos mucho pues en la, en la, en la producción y en los detalles concretos, individuales, de, de, de, lo que, de lo que de lo que estamos viendo en ese momento. Bueno, pues no hay mucho tiempo, Asier, es una lástima. Hay que ser muy bueno para ser el más malo de la escena. Así que, Asier Sánchez, por favor, tú has estado, supongo que años, interpretando Tosca, otras óperas, pero esta en concreto, la que viene mañana al Gran Teatro a las 8 de la tarde. ¿Qué aprende el público? A ver, eh, es, es imperdible tener la oportunidad de, de poder ver esta obra en directo con una gran orquesta inspirada con, con, con nuestro maestro, con los cantantes tener la oportunidad de, de ir a verlo a, a sentirlo en directo la ócra, el teatro que eh, yo tengo la suerte de dedicarme a ello pero a hablar que, que es el, el, el mayor espectáculo que se puede hacer de, de todas las cosas que se concertan en, en, en ese momento, tener la oportunidad de ir, a, de ir verlo y no hacerlo, la verdad que es imperdonable, así que es un, es una gran ópera para iniciados o para gente que no ha ido nunca, va a haber una música excepcional y, y bueno y, y unos intérpretes también, tanto en el poso como encima del escenario, yo creo que es de primer nivel y, y, que, y que no se lo pueden perder. Pues espero que sigáis emocionando también al público ilícitano, gracias. Gracias a vosotros, un placer, gracias. La Glorieta con Alonso I'm like silver lining lover.